Un viaje por otra edad. vamos salvar y encontramos a los amigos ensayando, se va preparando el en engrupe de la mejor manera para volver a los escenarios el próximo sábado a presentar su más reciente trabajo discógrafo. Cómo andan los amigos? Buenas noches. Buenas noches. Gracias están? por venir. Gracias una por vez más. La siempre. ¿Cómo va la cosa? Brillante. Bueno, muchas gracias por por andar por aquí. Eh, como no anda Mascarpone por estos lados? Usted Horacio Quiroga será el encargado entonces de presentar a parte de los integrantes de del engrupe, de al modo de mascarpone, si es muy, posible. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Es un placer enorme estar acá. ¿Cuánto hace? que eh, así como una pandemia, exactamente. <risa> Nada. Una pandemia atrás, uh -huh. estábamos acá, eh, recién nos recordabas, uh -huh. y, eh, estábamos presentando a la fecha que suspendimos porque comenzó la pandemia. Es. Así que quedamos en la gatera, eh, y valga la metáfora, la pandemia fue como un camión de tierra adelante <risa> sí. de, de la gatera uh -huh. y bueno, se no, les creció las crines al caballo todo, pero sale al trote y, y galopante también. Uh -huh. Estamos ansiosísimos sí. de salir a la gatera y presentar este nuestro tercer disco que lleva por nombre Microondas. Una maravilla. Una maravilla. Ya les vamos a contar dónde, vamos. cuándo. Claro, y hay escuchar y hablar algo de estas 11 canciones que integra este, este tercer trabajo discográfico. ¿Quién, ¿Con quién se ha acercado hasta aquí, hasta el barrio? Hemos venido aquí con los hermanos Bruno Pianzola, que es nuestro bandoneonista estrella. muy bien, muy bien. Hemos, ¿Lo hemos escuchado a usted por estos lados? algunas veces sí. Alguna vez no. sí, y además hemos escuchado de las canciones que está sacando de a poquito, formando de, de ese modo su, su primer disco, sí, sí, el, en plan sí, solista. Sí, sí, sí. Muy es, bonito. Cierto. ¿Quién más está acá con? Y el compañero cosas? Sebastián Cavilla, bajista y corista estrella. <risa> ¿Eh? Buenas, noches, Buenas noches. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy ansiosos, decías, Horacio con muchas ganas. Muchas no ganas, sí, más. sí, sí. ¿no? No más. Van a estar el sábado, lo decimos ya, en ¿Sábado? estación provincial arriba, sí, arriba, arriba, arriba, a ver, arriba, en ese sí. en ese lugar emblemático de la de la ciudad que cosas en esa sí. cueva de primer piso. <risa> en donde tantas cosas sucedieron, uh -huh. <coughs> como como el encuentro del en el engrupe. Nos conocimos uh -huh. prácticamente ahí. ¿Ahí en ese, en ese lugar, sí. en ese espacio se conocieron? Y yo con Bruno nos conocíamos, Bruno y yo nos conocimos desde el 96 más o menos, y nos cruzamos un día en Plaza San Martín, un par de años, no nos habíamos visto, él ya tocaba el bandoneón, eh, yo estaba también empezando a tocar la guitarra. Y vivíamos a la vuelta. Y vivíamos a la vuelta, así que compartimos un montón de tarde después en la estación provincial eh, hubo un encuentro de murga de donde nace la fulana de tal la fulana y bueno y ahí nos conocimos con leoberto era con seba con Ricky oa bueno, un montón de gente más no eh, y a partir de ahí fue como la semilla del engrupe y empezamos como hoy a juntarnos a tomar un vino y a hacer canciones y acá estamos con vos Qué lindo. Eh, de ese modo nacieron las 11 canciones que sí, integran sí, este sí, trabajo sí, sí. y las canciones que integran los dos claro, discos siempre, a, sí. anteriores, imagino, ¿no? Hermoso. Este, a partir de ese de ese encuentro, de esas... Eh, en la estación provincial. Eh, en la estación provincial. Por eso digo que casi podríamos decir que empezó ahí... ¿200 y cuánto? ¿2005? Mil... No, no. ¿Cuánto? Oh, sí, 2005. Sí, 2005 sí, sí, empezamos. Uh -huh. eh, y después empezamos a tocar ahí arriba... Eh, maravilloso, cuando se llovía todo, era muy romántico a la distancia, ¿no? sí, ahí puteábamos sí. como locos, pero a la distancia... Cómo ha no? mutado ese espacio, qué lindo ¿no? que está, está precioso. Yo lo, lo recuerdo precioso, hace muchos precioso. años con ese espacio en uno de los rincones, esa, esa piecita que había pegada eh, al escenario, ¿te acordás? Cuando se guardaban los pies de los micrófonos, ¿no? sí. telas negras, ¿no? claro, sí, claro. el, bar, el bartulerío, ahí, claro, la piecita sí, del fondo. Sí. <ríe> había que animarse a entrar a esa pieza ¿eh? Sí, sí, eh, el el, era en, en algunas ocasiones a, había otras también ¿eh? sí. el problema era salir ¿Sí? Sí, sí, este, es cierto eso pero bueno, ha mutado, ha mutado mucho el espacio incluso ahora, todavía no lo no conocí este nuevo espacio que Precioso. ha cambiado no, tremendo. Este, Te lo tremendo, ¿no? muy muy hermoso no, ha, ha cambiado completamente todos mm, lo, mm. los espacios han arreglado las goteras <ríe> sí. eh, han pintado las paredes lo han puesto muy, muy lindo así la que... verdad que es una ocasión hermosa y no se abre mucho ¿eh? no. No, no, recién no ahora está mucho. comenzando ¿Sí? la apertura de la música en vivo ahí arriba eh, pensamos que éramos los primeros eh, pero eh, Impescables va a tocar el viernes <risa> <risa> nah, no sí. importa, son amigos <risa> claro. le tiramos el chivo de paso claro van a estar ahí, y el sábado vamos a estar nosotros con el sonidista más descansado ya porque subió todos los equipos el viernes <risa> Claro. una ventaja también. Está muy bien. Eh, así que bueno, estamos recontra bueno. contentos. Re así bien. que microondas. Eh, microondas. Este, microondas. Este tercer trabajo discográfico del en engrupe, 11 canciones. Hay canciones instrumentales. Sí, hay, hay como cuatro temas uh -huh. instrumentales. Sí, no, tres. Tres, tres temas instrumentales. Tres temas instrumentales. Sí, son tres pasajes. Uno de maestro, acá Bruno Pianzola, Rovirado, de quien puede hablar él. Claro, imagino que será él, no voy a hablar, yo. Claro, y después ahora... las otras dos composiciones uh -huh. eh, son de Juan y Puente uh -huh. y, y bueno después el resto son uh -huh. canciones canciones eh, y también Bodo de Pau también Seba participan uh -huh. en la composición este disco es el más eh, participativo digamos respecto de, de la composición de las canciones uh -huh. Los Arreglos siempre fue colectivo super, ¿Sí? Sí, todo uh -huh. el tiempo sí, sí eh, Tenemos la confianza para decirnos ¡Chí, horrible <risa> entonces y, y Y la confianza en, en, en nosotros mismos para insistir con esas ideas. Uh -huh. eh, sí, sí, son nuestras canciones. Qué bueno. ¿Cómo trabajaron, Bruno, la, la sonoridad de este trabajo, donde el bandoneón tiene una, una presencia ahí eh... Eh, importante sí. en, en, en, en cada que... una de las canciones? ¿Cómo fueron Yo creo que... trabajando esa sonoridad? Yo creo que se fue dando acá, Horacio laburó muchísimo, mucho laboratorio, porque es el, es, si bien lo grabamos en el conservatorio, todas las bases, uh -huh. luego en la casa Horacio, que tienen donde donde ensayamos, que tiene un estudio, ahí él metió mano como loco, cortó, pegó. Uh -huh. Por eso ahora es un desafío que lo vamos a tocar por primera vez, lo venimos ensayando, salió divino, pero es, eh, hay cosas que las estaban ahí en el disco nomás. Le dije, ¿ahora cómo hacemos? y no, no, salió, salió, le metimos ¿Sí? y salió va a estar bueno, va a estar bueno lo vamos a tocar así de punta a punta hoy hoy hicimos eso, lo tocamos sin pausa las 11 canciones, sin pausa y, se, y a... sin intercalarlas de ningún modo, así como están en el disco, están en el el disco. disco uh -huh. con los sonidos intermedios uh -huh. los disparando audios intermedios eh. va a, estar bueno, va a estar, va bueno. estar bueno es la primera vez que hacemos algo así de, y, bueno, tocamos un disco es un desafío. Podemos tocar otras cosas más, Claro. pero, pero bueno. Es, este, en cuanto a la sonoridad eh, tiene una diferencia con respecto a los otros trabajos ¿No? de, sí. de, de, del en grupo donde había un sonido bien marcado, un sonido rioplatense, ¿no? Bien bien marcado. En este hay hay otras búsquedas sonoras, hay otras búsquedas, hay algunos más sintetizadores, eh, audios eh Sí, sí, yo creo que, que, que está que es distinto, es verdad eso. Uh -huh. ¿Cómo fueron haciendo estas canciones? ¿La pandemia con, con colaboró sí. ¿La en, la, pandemia, en la escritura? Eh, la pandemia fue como una pausa brutal hasta en la creación. Imposible de crear <coughs> sin el colectivo, ¿no? Uh -huh. Muy difícil. El sueño de uno era... El sueño mío en algún momento fue... Eh, poder armar algo para grabar en mi casa y tener tiempo a disposición. El sueño de todos. A granel. Bueno, el día llegó, pero en un contexto extraño. ¿no? Y yo tenía todo el tiempo del mundo. Y de repente el lugar donde yo grababa se llenó de bicicletas, y herramientas, y la motosierra. Y la hormiga. No, Siempre la hormiga. No. Eh, bueno, mi cuestión es que a mí particularmente me pasó que no pude componer una sola canción durante la pandemia. Eh, le di vueltas a una por de todas las formas, pero no pude salir de ahí. y Después, cuando volvimos a, a juntarnos, es como que se activó algo en algún lugar y de repente eh, comenzó eso. Pero bueno, este disco está grabado antes de la pandemia. Eh, te, tenemos que hacer uno pos-pandemia, antes, no, antes de la próxima. Veníamos muy afilados, metiéndole, diciendo, ah. bueno, vamos a hacer esto así práctico, rápido, va a salir barro, nos agarró la pandemia, todo eso que pensábamos, no, o sea, claro. era... Ah, llegamos a creer que no íbamos a tocar... No, vino bien, esa tierra Más. que tiró la pandemia floreció, en algún punto. Íbamos también. a morir, de hecho, en alguna noche sí. ¿o no? prácticamente <risa> sí, sí, fue, ¿A quién no le pasó? así como mutó el espacio de, de estación provincial también fueron mutando nuestras ideas con respecto a la pandemia al principio creíamos que en 15 días estábamos todo de nuevo cuando en la plaza después pensamos que era después, para siempre después que pasamos a creer que era para siempre ¿no? <risa> <risa> este, ahí anduvimos con altibajos anímicos este, fuertes ¿eh? fuertes, la sí, versión. claro algunos han logrado componer trabajar en ese sentido Pero admirable la este, y otros que nada, han quedado ahí estancados sí, ¿no? Sí, Cambión, no es solo tiempo para componer o para escribir por ahí porque si no te pasa lo que te pasa todos los días y con toda la gente que te cruzas por la calle y por ahí no tenés eh, eh, eh, eh, ingrediente claro. con, con el cual componer uh -huh. Puede que esa sea una explicación. Puede ser, sí. Sí, puede ser. Eh, lo cierto es que, bueno, ahí están las ya cuestiones. Pasado, ya pasó. Eso, eso quedó atrás en, en, en <risa> el pasado. Y, y por delante tenemos ahora la presentación del en grupo el próximo sábado allí en la estación provincial. Estarán presentando su tercer trabajo discográfico. Se han acercado hasta aquí con algunos instrumentos, así que nos permite eso... este ¿Acaso interrumpir esta charla para pedirles algunas... Una una, muestra, una, una, una una muestra, es una muestrita, alguna muestra <risa> gratis. No, pero claro. Vale. Salud. Salud. Gracias por la invitación, eh. Gracias a ustedes por. A vos, sí, no, ahí... por favor. Es que sí. <risa> <risa> ahí, hay, ahí tiene otro vaso claro, right. Bueno. <risa> bueno no Salude. Gracias por venir Salud. y que vaya todo muy bien el Vamos sábado arriba. Muchas sí, gracias. Sí. Te esperamos partir. Pero claro que sí. Ahí vamos a estar. ¿Cómo que no? Eh, ¿Qué tienen ahora? ¿Qué no? mira vamos a hacer un tema que se llama Ver para Creer. Ah, bueno, algo de hecho... lo poco que conocíamos de este disco, ¿no? Exactamente. y Hablaba de una gestión... Sí. ¿eh? También se llama Pasaron Cosas. Pasaron <risa> Cosas. Pasaron se Cosas. Va por ahí. Se llama así también. Vale que lo aclaremos porque... Que se entienda. Viste que tiene que ver con el contexto. Cada claro, cosa, ¿no? exactamente. ¿Sí? Esta canción, es hace unos años atrás... Era otra cosa. Era otra cosa, pero ahora no está tan lejos, ojo, tampoco. Oh, Viste cómo son las la modas. Sí, la, la la modas. Moda. Hay que seguir viendo para creer todavía. Ay, ay, ay. en dudas y en la inmensidad de la oscuridad se tropiezan sueños y aventuras Vuelta para acá vuelta para allá almohada, una batidora y en la de la realidad la TV una caja de pandora El presidente abrazando a jubiladas per para que para creer una de las canciones que forma parte de este tercer trabajo discográfico que esta banda platense estará presentando el sábado en Estación Provincial. así ¿A partir de qué hora es esto? ¿Las 8? ¿9? A las 21 horas. 21 horas. 21 horas. 21 horas. Eh, estamos contentísimos también porque estoy en el otro planeta, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa> Pero, eh, yo cuando era chico veía el pulpo negro ¿no? oh. Perdón eh, La Rever me pone vampiro eh, Estaba diciendo otra cosa ¿no? Sí, no este... no, la, hora. la hora Ah, la hora. Que, que va ah sí, bueno eh, Tenemos una banda invitada que se llama Mapola uh -huh. Que son unas chicas duo, Fabulosas de la generación de nuestros hijos, uh -huh. es decir, la siguiente, eh, hermosura total, total, total. Y bueno, lo que iba era las entradas, que quedan se pocas hacer? entradas. ¿En serio? Qué no, esa. estamos recontentos contentos. Re bueno porque el espacio del que hablábamos es gigante. Es grande, o sea que sí, es. sí, Buenísimo. sí, estamos recontentos contentos, uh -huh. quedan pocas entradas. No es para que vayan corriendo a comprarlas porque con la aplicación en el celular no tienen que ni correr. Claro. Eh, pero, ¿Eso es bueno es Pero no duerman. No, es bueno, bueno, el baño la podés sacar, ponele. <ríe> <ríe> o sea, ni parado siquiera. Eh, hay, quedan pocas. Quedan pocas, Eso, qué bueno. Ese es un dato que nos enteramos recién. Bien, buenísimo. Buenísimo. Hace mucho que no tocaban. y si, Sí, sí, hace el un montón. Año el año pasado. Hicimos alguna fecha. Claro. Hicimos alguna fecha privada ahora sí poco, en un cumpleaños de 70. Un fiestón. <ríe> un fiestón de un amigo, el Rafa. Uh -huh. Le mandamos un saludo. Eh, y esa fue como la primera fecha del año sí, y como para tomar carrera para esta bien ahí así que bueno, llegan a Estación Provincial a presentar este este disco de 11 canciones hoy preguntaba ahí sobre las búsquedas sonoras que están este un poco no tanto, pero un poco alejadas de sus discos anteriores, donde uno podía re, eh, eh, encontrar la canción rioplatense la murga, el candome ¿no? el, el tango, la milonga, había una, una cuestión ahí más presente en este Este, han ido por otras sonoridades por otros caminos hay otras otras búsquedas algo como más más chiquitito más más este más más simples eh, el, el complejo pero pero simple sí bueno hay un montón ah, bueno. de arreglos ¿Mm? también en este disco participa eh, juan y puente ¿Mm -hmm? nuestro guitarrista estrella ¿Sí? eh, quien ha aportado muchísimo en los arreglos en eh, Y eso creo que tiene que ver un montón también sí, en sí. la sonoridad, sí. en los arreglos. Nosotros también eh, es como que andamos buscando más un sonido uh -huh. que otrora, porque claro. por ahí la experiencia de decir, bueno, quiero más esto, más lo otro, antes agarraba la guitarra y tocabas y salía lo que salía. Por ahí uno no le daba tanta bolilla. Sí, le dabas, pero no con tanta meticulosidad. Claro. ¿no? Sí, creo personal, que eso creo tiene... En cada nada. uno ha hecho también eso, un poco, viste, que... Nada, todo cambia dijo alguna vez alguien, sí. y eso, y pasó, porque ya sea por la sonoridad o por la búsqueda de cada uno, a veces como que una canción te lleva para un lado, o sea, por eso tira un tema, tengo esto, uh -huh. y a cada uno se le manifiesta de una manera, entonces quizás incluye en, en qué cada uno está escuchando, y en eso de la claro. licuadora que salió para ese lado. ¿Vos cómo, cómo lo ves con respecto a los dos, este disco con respecto a los...? a los dos anteriores. ¿Qué ah, similitudes sí, licuadora... y qué, qué diferencias encontrás? La licuadora en tres. <risa> <risa> eh, pero con los ingredientes claros, digamos, claro. ¿no? Sí. Es teníamos un, Son los ahí, mismos ingredientes No, no, no ah, yo creo sí. que hay más condimentos ah, Hay más condimentos, está. pero claro Los la ingredientes son los punto, mismos, pero hay más condimentos Al momento de abordarlo sonoramente o musicalmente Por ahí estaba más claro ciertas cosas uh -huh. No, la, la producción fue distinta Porque, bueno, como decía, lo grabamos en el conservatorio Después el material lo tuvimos en, en la casa de Horacio ¿En, ¿En el mes? conservatorio lo, lo grabaron con el ponche? Con el ponche, sí, ahora, sí, con nuestro querido sí, amigo y, el ponche Y después de abrir el tema y lo teníamos ahí Eso otro claro. tipo de maduración Que no es lo mismo Hablamos, que era el estudio apelamos a una comodidad de grabarlo en casa en, momento, en la casa de Horacio que bueno es lo mismo y entonces a jugar con eso claro. de no tener que el tiempo de grabación claro. o esa incomodidad y a la vez disfrute pero con una pauta horaria si claro. se quiere entonces grabamos más libres para hacer este disco uh -huh. claro fue como otra maduración otra búsqueda lo grabás lo escuchás lo vas probar otras cosas probar efectos uh -huh. pequeños detalles en cualquier lado y vos decís uy que lindo que queda uh -huh. Y bueno, así lo fuimos haciendo. Fue el laboratorio fue de mucho tiempo de decir, bueno, no, esto no me gusta, vamos a la otra cosa cada uno, ¿no? Sí. Hasta que cada uno fue quedando conforme con lo que hizo y viendo el lo viendo el resultado está buenísimo. También hay entre un disco y otro hay un, un, un montón de un tiempo. montón de tiempo que ha pasado, ¿no? Sí, y un este. par de años. Sí. Claro. Sí, sí, Y en fue Mundo Loco en 2010 uh -huh. y en 2012 12 Milonga Rara. Milonga Rara. Casi 10 el, años. ¿Y en el 23? Más de, de, de, casi bueno, más de 10 Bueno, en realidad años. este disco ya estaba terminado no. antes de la pandemia, vale ah, decirlo claro. eso. Claro. Vale decirlo. ¿2020 ya lo teníamos? Estamos bien. en la gatera de... No, 2019 no, ya lo, lo teníamos? 2019 ah, ya sí, sí. lo 2019 ya estaba todo grabado? Sí, claro. ah. antes de cambiar la, la mismísima claro. década. Claro. O sea que es viejo este disco para ustedes. Podríamos decirlo así. <ríe> sí, y, sí. Pero nosotros no y para ustedes es nuevo claro. ah, que magia bueno suele pasar no queríamos ser unos adelantados así que dijimos bueno vamos a sacarlo en 4 años claro. si no nos tildan de adelantados somos prejuiciosos por cualquier cosa está muy bien es más casi sacamos el cuarto disco antes del tercero claro. charló, sí. ya hay canciones para un nuevo disco si, si, si hasta pensamos en sacar primero el cuarto y después el tercero pero no, bueno al final viste al final le era demasiado. era demasiado era demasiado era demasiado ¿vamos a escuchar algo más? Eh, ¿querés si una de...? no, el cuarto disco es muy pronto estamos presentando el... presentemos el... <risa> no sean tan ansiosos la eh, cocina dale, vamos a hacer uno que se llama la cocina que es muy festiva y alegre Con amigos, olla, ruido del SPAR Estuvo la cocina llena Ruidos de cubiertos y niños al azar Risas que vienen, rebotan y van Y que no pueden parar Estuvo la cocina llena Estuvo la cocina llena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 La cocina, eh, una de las canciones, una de las 11 canciones que forma parte de este de este trabajo del del, del en grupo, eh, las letras como cómo van saliendo, o esas, esas letras que describen una cotidianidad, ¿no? Unas cositas ahí Lo de de que nos la pasa todos los días? Sí, sí. Pero de una manera muy muy bella, muy muy poética, ponerse el ojo ahí la lupa, en es lo que intento, gracias por muy, decirme este piropo este, Muy cotidiana ¿no? Sí, este, es lo que sale, viste lo que sí. nos pasa todos los días sí, ca eh, Canciones de las simples cosas ¿no? me, de, Exactamente, me a a, eso es, este, eso ahí, es. Contar una, una una foto, un cumple una foto, y, el, ¿no? este, y a partir de ahí eh, dar cuenta de, un, de, un, de una historia De hecho hay una que habla de una foto <risas> uh -huh. precisamente eh, Nada, esto es lo que nos sucede cuando nos juntamos Y hay pibes y el ruido del spa, ¿viste? que da tanto alivio cuando lo apagábamos. Sí. Eh, esta, estas letras salieron de noche, como muchas. Y nada, uno anda buscando siempre palabras que digan y suenen lindo. Uh -huh. Y va, lindo, ¿no? Es tan subjetivo eso. Eh, nada, trata de, de pintar un, un pequeño cuadro. Uh -huh. Eso es difícil de explicar. Como se escribe una letra en una poesía, ¿no? La letra sigue sale acompañada de una de una música también? No, Llegás generalmente viene al... Eh, al revés, ¿viste? La música te empieza a cantar, me pasa a mí eso, ¿no? Particularmente eh salen melodías que que, que que de repente se junta con algo que te pasó ayer a la tarde y y desembocan en una idea que es atractiva y te pide un poco más y, y de repente tenés una canción. Claro. Eh, no me sale así tan sencillamente como sentarme a componer y hacer una canción, me encantaría. Eh, es una búsqueda constante uh -huh. todo el tiempo, ¿no? Estás tocando, tocando y de repente hay algo. A veces pasa también que hay cosas que ya escritas, escribo en cuadernos así al azar también, y... Y a veces te pones a releer, o a veces hay una melodía linda y estás grabando y la escuchas qué sé yo, y te pones a leer cosas viejas y de repente dices, Uy, mira qué linda esta estrofa, me gusta. O me gusta la idea, uh -huh. y medio así. Claro. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a esa a esas búsquedas? Hoy por hoy mucho menos que antes. Ah, mirá. Sí, sí. Eh, pero siempre hay tiempo para eso. Siempre. siempre hay tiempo siempre te siempre me hago el tiempo. te haces el tiempo sí sí, sí. Es, es, tengo niños y, y hay actividades todo el día todos los días encontrarse el hueco es decir bueno qué va a ser sacrifico y me quedo un rato a la noche ¿Mm? tomando un vino tocando un rato la guitarra es una forma eh, de descansar también eso sí hizo sí, quizás se pierden horas de sueño claro pero pero la cuando... cabeza descansa más de lo que creemos. Este, cuando cuando el resultado es positivo claro. es orgásmico uh -huh. ¿eh? uh -huh. es muy lindo sí. sí y bueno después es eh, compartirla y de repente a veces hay cosas que, que no prenden y otras que sí viste son como semillas si mira tengo una semilla ah, mira que bueno vení, regamos. no crece nada y a veces de repente florece y dice wow, mira lo que tenemos acá y nos entusiasmamos mucho con eso uh -huh. Así fueron naciendo estas 11 canciones. Eh, hoy hablábamos de diferencias y similitudes con los trabajos anteriores de del en grupo En este aparece la canción instrumental. Siempre hubo uh -huh. canciones uh -huh. instrumentales. Uh -huh. eh, en el primer disco está la Nueva York, de Bruno también. Ah, cierto, en el sé. segundo está el Rincón, de Bruno también. Eh, la Perla. La Perla. Uh -huh. hay, hay varias, hay varias. Pero en este están, esos son como unos eh, conductores conductores unas uniones entre los temas que los trajo los arrimó juan y puede entrevistar uh -huh. micro sí. están claro. como inspirado en distintas partes del disco y, y hizo como un minuto de y ahí nacieron unas cosas interesantes son como unas son conectores conectores entre temas uh -huh. y uno de ellos ahora eh, se le puso letra y quedó divino que es eh, el último Así que sí, lo nuevo es, eso no estaba antes, son como esa cosita cortita. Hay la cosita ahí, de, sí. muy 1 minuto 30, sí. un minuto 40, claro. una micromilonga, micromilonga 1, micromilonga micro 1, micromilonga 2, micro duran muy poquito. Este ahí, este, Claro, es como una pausa, este, es como una pensada de esa claro, manera. Como una pausa, como que es una, una pausa para, ¿Para repensarlo lo que venís escuchando, si se quiere. Claro, claro. Este, y ahí aparece esa esa esa cuestión que, que bueno también en el tema 2, ah yo lo escuché así, no sé si es del tema 2 o cuál. Rovirado, Rovirado. Ah, es, está bien, está bien como lo, lo he escuchado. Cómo nació ese Rovirado? Rovirado. Ese eh sí, se me pegó un acorde disminuido que empecé a jugar con rítmicamente y se me pegó y, y así empezar a jugar, el juego. Uh -huh. Jugar, jugar y fue se fueron apareciendo partecitas y lo mismo, lo rimé y se fue ¿sí? rovirando con tal como por qué sé. Y lo fuimos armando, bueno, y, y pensé en, en, en Rovirado es por Rovira, viste, por ¿Cómo? Eduardo Rovira. Este, sí, se me pegó, eh, en, mí, en mí funciona de esa manera, yo siempre estoy jugando con alguna cosita, juego, juego, juego, y cuando aparece algo más o menos lindo, lo queda, y, lo, y cuando en ese momento lo empiezo a tocar mucho, porque me genera mucho placer, y ahí queda a veces van surgiendo y van quedando ahí guardadas y después vas a buscar ahí también claro porque por ahí aparece otra cosa con la que estás jugando y te acordás de eso, como decía recién Horacio y vas a buscar eso y por ahí se une a otra parte es más que nada a jugar, no es otra cosa más que... qué bueno, ¿hay lugar para el juego y la improvisación en el en engrupe? fundamental, sí, sí, sí, totalmente es lo que más placer nos da muy sí, bien sí. Un ensayo es juntarnos a probar de todo y a ver qué queda. Los grabamos a los ensayos así ah, y, y los escuchamos también. Uh -huh. y, y a veces dicen, mirá qué bueno esto, che. a ver si probamos esto y esto lo otro. Así van saliendo las canciones. Poner, es más simple de lo que parece. Está muy bien, me gusta. Eh, que no hayan perdido la, la, la capacidad de, de, de encontrarse, de disfrutar del encuentro y, y jugar. Bueno, ¿no? porque a veces con el tiempo se van perdiendo esas, esas cuestiones que son casi esenciales a la hora de vez, pensar a la hora de mm, estar vivos uh -huh. porque dejas de jugar y sonás uh -huh. eh, hoy hablábamos del moriste. 2005 que se encuentra ya son más de 15 años que sí, como 17, 17, 17, 17, 17 ¿no? claro, 18, 18 años que, gozo, que, y, la que y la excusa perfecta que encontramos es la música uh -huh. ¿no? Y nos juntamos eh, todos los miércoles a misa, y a, a tomar algo, a charlar, a, a ver cómo estamos, a darnos un abrazo, a tocar un rato. Venimos de ahí recién. Y tanto se lo agradecemos que se, se hayan acercado hasta hasta aquí a, a compartir una, una charla y algunas músicas eh, de este de este trabajo que van a estar presentando el sábado. Alguien por acá me pregunta si va a haber regalos. Sí siempre sí, eh, siempre no son regalos son premios son premios, ¿Son premios? es un sorteo premios son premios hay que ganárselos regalo puede haber un bis ah claro. algún bis de Ricardo por ejemplo para un premio consuelo sería <risa> Ricardo Mascarpone sí. nuestro presentador estrella Ricardo Mascarpone lo encontramos el viernes pasado en la librería Don Cipriano ahí lo veo a a, a Nico andaba por allí Eh, más Últimamente escuché que dicen que hay dos o tres. ¿Ah sí? Hay dobles como Luis Miguel. Y no puede llegar mascarpone, a todo Claro, Ricardo. no puede estar en Gaggiotti y al mismo no día presente. con la murga ya y al otro día presentando a Te das cuenta por el sombrero. en en en en. <risa> Presta atención al el, sombrero, al sombrero y, sí, y Hay dos dobles de de mascarpone dando cuenta. ¿A quién la habremos la visto entonces el viernes? Anda va Gómez. Estaba comiendo una una picada que había llegado a la librería en una bolsa. Ah, qué raro. Sí, no, no nos sorprende. Abriendo <risa> Ricardo, pero bueno, le ponen. No nos sorprenden absoluto. Que lo sí. queremos mucho igual. Sí, siempre come picada de la bolsa. Sí, sí. La mortadela morada. Y igual está, está ¿Podemos aventurarnos a decir que era él entonces? Si sí, sí, sí, estaba con la bolsa. Estaba la de la de la la bolsa? Bolsa, sí, porque los dobles se niegan a comer de la bolsa. si vos querés ver si es doble, así le abrí la bolsa, así, dices, "No, está bien, recién ¿no? ¿Sí, no es mí." Falso. Entonces habrá sorteos. Sí, habrá sí, sorte sí, sí, sí. estará más Obviamente, más el macarón de proa del en grupo nos estará presentando y amenizando lo vamos a invitar a cantar porque tiene condiciones uh -huh. y coraje así que <ríe> es especial para el engrupe tiene todas las condiciones tiene coraje y... ¿tiene más coraje que condiciones? ¿O... Bueno, no, no, no, no eso es algo muy delicado que vos no me podés decir eso no, lo estoy, <risa> lo estoy preguntando nada más <risa> no, no, fue un me acordé de Samir me encantó eso lo vimos hace poco, ah, no hace poco. Bueno, el, el domingo pasado uh -huh. creo que este se volvió a dar la obra Los hermanos Iberra. Sí, sí, ahí sí. Ahí la mercería actuando. Y y saber, ahí lo habíamos eh. visto también él actuando en esa hermosa obra teatral que que da cuenta de un radioteatro muy sí, sí, muy bonito. Y la semana que viene se va a Uruguay a, con la fulana también. Ajá. Ah. Sí, a, la, la primera murga de estilo uruguayo eh platense que va a participar allá en la liguilla, ¿viste? Uh -huh. para la liguilla al... para entrar sí. al carnaval. Sí, sí, para entrar al carnaval. Mirá. Ya es un triunfo sí, presentarse sí, ahí. Así que es una maravilla y le damos le mandamos mucha suerte a, a la fulana, que uh -huh. son amigos. Qué bueno. Así que bueno, eh, Ricardo Mascarpone estará... Sí, sí, sí. Ahí sí, haciendo, sí, sí. oficiando de... Sí, oficiando de Mascarón de Pro. Uh -huh. y, y habrá sorteos ahí. Habrá sorteos, los premios son extremadamente les secretos. Les... Es... Y Los sorteos son bravos, eh Depende Y no, según Yo he visto más de uno Que no quería subir eh. <risa> Bueno, bueno Mirá, más de uno <risa> Se ha perdido Hasta que vean De qué se trataba sí, Después se arrepentía Es peligroso Hay sí. gente que ha ido en, a Con un kilo de naranjas Y unas <risa> verduras compradas A las 3 de la mañana Por ahí Me digo <risa> <él> quería <risa> llevar oso, nafta. Pero sí Quería llevar Un litro sí. de nafta Me digo, no me parece que no <risa> Yo tenía 3 <risa> litros de nafta En casa ahorrado Y lo iba a llevar Digo vamos a tirar La nafta por la ventana Claro O nafta el techo no? No, no, no ¿Usted claro. ahorra en nafta? ¿viste? Sí Yo sí. que hay algunos que ahorran eh, en atún, atún. <risa> Sí, sí, impresentables hay uno... Dios mío, gente Hoy en día podés ahorrar lo que quieras porque igual es ahorro No vayan a votar a mi ley por favor, <risa> esto es entre nosotros Bien, claro que sí, sí, sí bueno, Qué barbaridad Qué barbaridad ¿A dónde bueno, no Dios no libre Sí, sí, ¿a dónde vamos a ir? A la realidad Vale sí. ¿Cuánto de esa realidad entran en las canciones de Todo. del grupo? Claro ¿Sí? Está, sí. está ahí. Hecho metáfora, pero es realidad. <ríe> sí, ahí, ahí. Este, hay que como que descubrirla las canciones del en grupo. Porque eh. van apareciendo ahí. Este, ¿A van a apare esas esas imágenes. Eh. Este, tenés que volver a escuchar, y decir, ¿qué dijo? Hay que buscar en las hoy... plataformas, sí. las sí. pelis que sí. se ven varias veces eh, son claro. más lindas. Sí, sí, sí. sí claro. Todos ¿Está el disco está en la, la plataforma? en la plataforma, sí. Es el único disco, es el primer disco que tenemos en la plataforma. Siempre hay algo disco? nuevo nuestro. ¿El primer disco? Sí, no. el otro los tenemos que subir todavía. <risa> Pero bueno, tenemos que coincidir, ¿viste? Que los pibes van a los sábados. Claro, los claro, y bueno. Ya nos claro. vamos a juntar claro, claro. y vamos a subir los otros dos. Está ah. muy bien, está muy se bien. Pueden bueno, escuchar igual está en YouTube. Sí, ahí se, se encuentran. Eh, algunos de los temas de los discos anteriores del engrupe están prohibidos por acá saben ustedes no me jodas o sea, hay, algunos temas que... hay algunos que Pero... se, sí, se, se, se escucharon, escucharon mucho se escucharon se mucho mucho cada vez que este, alguien vino dijo la este, este tema no, no, no puede sonar bueno, claro está bien 10 años bien. Este... de la revista La Pulseada sí. por ejemplo ese punteo 15 años para <risa> atrás Enorgullece A ver estar eh, de cortina mm. ese. Años Sí, sí, sí, sí. Uh, Mundo de... Loco también Mundo Loco también eh. Eh, Hace unos años, muchos años atrás Me voy un poco lejos, ¿no? Pero venía a de esto Aliberty, en su programa ¿Se acuerdan que antes tenía la, la canción de, de Silvio Rodríguez? Sí. La vera está pariendo un corazón. corazón Un buen día Decidió cambiar esa cortina de su programa perdió audiencia. Marca de Radio los sábados, <risa> de un histórico programa se armó un despelote bárbaro <risa> claro. algo similar pasó cuando dijimos, bueno Jodeme. vamos a cambiar eh, la, la, la, la, cortina. la cortina de, de la pulsada radio si, si, si ¿Por qué no? Mira, vamos a hacer, somos la resistencia, venimos a tocarla en vivo, le ponemos el cuerpo. Tengo como dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tantos, entre tantos giro, giro, giro el medio y giro otro túnel, otro lunes y el desorden natural otro túnel, otro lunes y el desorden natural al dente, al dente al dente eh. me paseo en la vereda la de la calle se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo, y me río parecido y otro túnel y otro lunes y el desorden natural, y el desorden natural y el desorden natural, y el desorden natural Con Estoy conteniendo, Vos, eres... la... conteniendo las lágrimas. La bueno, nostalgia. <ríe> la nostalgia. ¿Vos de los que estaba a favor? ¡Claro! Ah. Ah. <risa> bueno, a mí por eso salió. Está, está muy bien. El engrupe se va a estar presentando el sábado, está presentando su tercer trabajo discográfico allí en la estación provincial, a las 9 de la noche. Eh, pueden sacar las entradas desde su teléfono particular. A través, través del Passline. De Pass Quedan, poca. Quedan sí, pocas. Quedan wow. pocas. Vayan tempranito, para disfrutar también de, de este dúo Amapolas. Hermoso. Este, amapola. Amapola, amapola que va a estar eh, abriendo la, la noche allí en la estación eh, provincial. Gente, muchísimas gracias. Gracias, gracias este, Martín. Salud. Por, a, gracias, futura, por siempre. acercarse gracias. siempre este a compartir un rato con, con nosotros. ¿Vamos a despedirnos escuchando algo del disco? Dale. Dale. ¿Quieren? ¿Mirando <risa> ¿Qué te la parece? Fotos, el el ruso, el ruso Mirando es... el celu desde la el... <risa> Mirando el cielo desde el auto no, Mirando el cielo desde el aire ¿Sí? se llama. Dale. ¿Qué te parece? Dale. Mirando el cielo desde el aire Es un milagro la vida Mirando el cielo desde el aire Es un milagro la vida Llenas de sueños las palabras Llenos de abrazos los amigos la muerte enamorada y que nos encuentre el porvenir Gracias una vez más, muchachos, por acercarse hasta aquí a compartir con nosotros una charlita y presentarnos de este modo las canciones que forman parte de este tercer trabajo discográfico que les cuento, amigos, el grupo va a estar presentando el próximo sábado en Estación Provincial. Muchas gracias. Horacio, Bruno, se va muchas bueno, gracias. Bueno, gracias buenas, noches. Eh, buenas, noches. buenas noches. Buenas noches a la audiencia. delfia dos horas entre la realidad.